<risa> no, le, no huya maestro ¿dónde sale el programa? Eh, es... www.radiocarton.com o radiocarton.com exactamente, ya estoy hasta nerviosa pues buenas tardes maestro aunque esto usted allá más lejecitos eh, hoy estamos comenzando un poquito tarde el programa porque pues para que vean que es en vivo y que aquí las cosas pasan, van y vienen cosas buenas y otras mejores Estamos en eh, nuestro programa número 248. Estamos a 25 de noviembre. ¡Ah! Digo 25 de noviembre y una de las invitadas se pone a temblar. ¡Un mes de Navidad! ¡Ay! ¡Ah, es cierto! ¡Oh! Ah, no, eso sí me pone feliz, entonces. No, los regalos, no, no, no. La convivencia, la convivencia. Dejémoslo ahí. Las criaturas. ¡Ah! ¿Uno que La criatura. Sí, las Pero bueno, estamos muy contentos de que pudimos empezar un programa mamás como todos los martes Y primeramente le vamos a agradecer a Laura Díez por estar con nosotros. Me encantas de los invitados, que a mí me fascina que vengan a platicar. Eh, el día de hoy estás con nosotros por un motivo muy especial. Así es. Que Muchísimas es gracias. un evento eh, que va a haber este fin de semana, 29 de noviembre, y el evento se llama Rock de Peluche. Rock de Peluche, así es. Es la séptima edición que realizamos Rock de Peluche. Anteriormente lo hacíamos en bares de Guadalajara. Ah, Empezamos okay. en la Inquisición en las Nueve Esquinas ya hace un ratote. Ajá. Uh -huh. Y de ahí nos pasamos a la Isla Bikini. Estuvimos en La Habanera. Estuvimos también por ahí uh -huh. en... Ay, ¿cómo se va Es que se me van los, los nombres ya ahorita. Es que son muchos. Es que para mi edad ya <risas> estas cosas pasan. Pero esta vez nos sumamos con Selva Mágica. Eh, los cuales nos dijeron, ¿sabes qué? Nos gusta el proyecto, nos queremos apuntar cómo está la mecánica. Entonces ya les platicamos, ¿no? Rock de Peluche es un evento con causa el cual se encarga eh, que como tal su fin sea recolectar juguetes para los niños de escasos recursos, los cuales no tienen las mismas posibilidades que nuestros pequeños o que nosotros. Y bueno, aquí eh, Selva Mágica se pone guapo, la de Puebla, Eso. y tiene un pase platino que originalmente tiene un costo de 349 pesos, va a estar en 100 pesos más un juguete, igual a tu pase platino, Super con el bien. cual se van a poder subir a 27 atracciones, entre ellas los Walk Arts, está la tirolesa, está el Bonji. que por supuesto van a tener la oportunidad de que las bandas, a bueno, vamos a tener cinco bandas de rock, uh -huh. que son Pluma Vieja, Pluma eh, Vieja, Ay, se me fue una porque se acaba de bajar del cartel y eh, bueno te, ahorita sí tenemos a lo que es Pluma Vieja tenemos a los chicos de Tropical Gea yeah, que vamos nos van a hacer bailar nunca los he visto nunca en la jamás vida jamás en la vida jamás. voy voy por ellos Y luego también tenemos por ahí a los señores de Coctel Cavalier, que se van a aventar un muy buen ska. De lujo. Que acaban de estar hace unos días con nosotros en el aniversario del nos programa Nos tocó, Nos tocó pegar brinco sí. ahí con ellos, sí. Los chicos de Toloache, para los que les gusta el country. Ok. También va a estar eh, por ahí el show del payaso Chopin, que va a estar más o menos como una hora regalándole sorpresas a los niños. Wow. El DJ Adrián Sánchez que va a estar amenizando desde el inicio del evento hasta que se acabe. Cada vez que y, se pueda. Sí, así es. Así intervención. Y bueno, eh, agradeciendo también a nuestros nuevos invitados. Ellos son los chicos de Ley de Tercios que se sumaron al cartel. Fue como de, ay, ¿qué vamos a hacer? Nos acabamos de quedar sin una banda. Pero ahí te va. El viernes me invitaron a un evento. Y fuimos a una entrevista, a Cogicela, saludos. Y me dicen, Lau, tengo un evento en un barecillo. Y yo, en un parecillo, bueno, es un foro cultural. Ok, ¿quién va a estar, no? Pues fulano, me, me dio como cinco nombres y yo así de... Ay, Dios, 14 años en la radio y todos me suenan nuevos. O sea, creo que nada más vaya Colors, que fueron los que abrieron el evento, que son muy buenos también. Eh, la neta es que me sorprendieron, pero yo nada más tenía oportunidad de elegir a uno de esos cinco. Es lo malo. dije... Te vuelves la mala. Y te soy bien sincera, todos me gustaron mucho. Pero cuando escuché una canción de Bobby Pulido en el escenario, dije, madres, creo que son esa la banda a la que yo quiero. <risa> Apartados, por Apartados, favor. Apartados y bueno, pues. Apartados eh, y pidiendo que pudieran sí. asistir, ¿no? Y ya le dije al baterista, oye, ¿cómo ves? Me gusta la banda. ¿Qué pasó? Pues no sé, Lau, si tú quieres, yo los invito. Yo dije, ok, va. Porque para eso te platico que el Bataco también va a tocar en otra banda ese mismo día. Entonces okay. dije, bueno, este, los escuché tienen una presencia muy buena en el escenario, que también es lo que estamos buscando, ¿no? La proyección, sí. pero sobre todo lo que hemos hecho tanto en el programa de radio con el proyecto de Rock de Peluche, aparte de apoyar las causas nobles y aparte de hacer eventos altruistas, es apoyar a la escena. Y en este caso eran cinco bandas que a lo mejor no son tan nuevas en la escena, pero pues para la hora 10 sí son nuevas. Entonces verlas y decir... Esto es lo que estoy buscando. Sí. Entonces, Hacer clic. Sí. Para mí, eso es elemental, el que ves a alguien y, y sientes que haces ese click ahí. Eso, eso para mí es como, como elemental, ¿no? Ajá. Que dices, ¿dónde estaban? Que yo no Gracias. los había escuchado. Claro, y, y los vi. La verdad es que tienen un power muy padre en el escenario. Eh, ahí por ahí vi como cosillas que dije, wow, esto suena así. Eh, ya sabes, ¿no? Uno que está en el radio, ay, la crítica de es que esto no lo escucho, esto sí lo escucho, Ajá. esto suena más padre. Entonces fue parte de, de hacerlos como parte del proyecto. No tuve la oportunidad de conocerlos en ese momento ni de platicar con ellos, pero bueno, el buen Felipe se encargó de hacer como la sinergia de yo estoy en medio y yo hago como de <risa> por aquí, por acá. Pero la verdad es que en la mañana que te compartí la música que me dice, ya los estoy escuchando, la neta es que dices y ya lo sigo sí, eh. ya, ya, ya, ya sí. les ya les, dije ya lo sigo en todos lados ya porque me fui a buscar para uh -huh. lo del logo y todo esto y dije ¿dónde estaba? yo tampoco los había sí, escuchado no estaban hace dos años no. <risa> pero sí. aparte bueno nos dimos a la tarea para que también toda la gente que tenga la oportunidad tenemos un, eh, una playlist en Spotify en donde van a encontrar así tal cual la playlist se llama Rock de Peluche 2025 okay. y van a encontrar a las cinco bandas que van a estar amenizando el evento para que los sigan, para que los escuchen, para que los apoyen, porque esta es una serie de conciertos que se van a estar realizando en Selva Mágica, okay. eh, con bandas de rock, eh, Van a ser, este evento se va a hacer cada seis meses, el cual pues, nos queremos abarcar lo que es el Día del Niño y Navidad, y a la par pues, apoyar a la escena independiente, porque la Excelente. verdad es que Guadalajara tiene mucho talento, pero desafortunadamente no contamos con los espacios suficientes sí. para que ellos puedan sonar, Muchas veces, es que ¿por qué van y tocan fuera? Bueno, una, para dar crecimiento, para que los escuchen, y otra, para buscar oportunidades, obviamente. Es que aquí no hay. Si, por ejemplo, si ellos pegan aquí en Guadalajara, digo, no pegan aquí en Guadalajara y pegan fuera y allá tienen la oportunidad de que bandas eh, que son externas a Jalisco tengan la oportunidad de tocar con ellos, pues podamos hacer una sinergia de nosotros vamos, ustedes vienen, sí. ustedes pegan, nosotros Te los presto pegan. y me prestas a otros claro. de allá, sí, claro. Entonces, está bien padre y hacerlo eh, también pues apoyando a los niños, digo, no es necesario que tu juguete sea nuevo puede ah, ser un, okay. un Eso es importante un que esté usado uh -huh. en muy buenas, buenas condiciones. condiciones por ejemplo un peluche lo pones guapo, lo bañas, le pones una bolsita un muñito y ahí está Salió detalle, ¿No? Sí. entonces tampoco queremos excedernos, pero también queremos que disfruten de mucha música sí. es de 10 de la mañana, a 6 de la tarde eh, por ahí ya tenemos los horarios, pero no nos gustaría decir, ah mira Eh, Ley de Tercio va a tocar a tales horas Porque queremos que la gente vaya a ver Desde la banda 1 sí. hasta la banda 5 Y que sea sorpresa claro. A veces uno, uno espera al que uno considera mejor Que es el que va a cerrar ¿no? Y claro. resulta que no Y si no estabas ahí te lo perdiste Y es que sabes qué, Mercedes Que en nuestros años mozos, no sé si recuerdes, Íbamos a los eventos y le decíamos a los músicos ¿A qué horas tocas? Sí. Ah no, pues tocamos a las 10 Llegaban a las 10, se bajaban a las 11 y la gente se iba Y era como de, espérate, faltan todavía más bandas Que a lo mejor sus fans se van a ser fans de este proyecto sí, hay que compartir y los chico los proyecto, ¿no? y entonces o oh, lo que ha hecho Subterráneo y lo que ha hecho Rock de Peluche en años anteriores es que después las bandas terminan haciendo como una sinergia y por sí, ahí a mí eso me encanta y digo está bien chido Porque al final del día, pues es gente talentosa, ¿no? Y lo que queremos es que la escena siga creciendo, que volvamos a tener lo que antes había. Sí, y compartir la escena porque de repente nos ha tocado ver casos eh, un poco de egoísmo que al final de cuentas salen, ¿no? El resto no los quiere y marca que, ah, pues entonces no cabes aquí. Pero qué padre cuando se suben al escenario, comparten talento, comparten instrumentos. No, eso también me ha tocado. Por ejemplo, alguna vez me tocó ver que para una batería uno traía una... Eh, ¡Ay! Se me fue el nombre. Una Ajá, una baqueta y otro traía la otra. Y dije, ¿cómo van a tocar? Quiero saber eso, ¿no? Entonces, eso creo yo que es bastante importante. Me regreso poquito a decirte que sí, cuando ya me compartiste la música, dije, te gané, ya los estoy escuchando. De verdad, sí, chicos, me, me fui a, a escucharlos. Sí me gustó lo que escuché. Quiero que nos platiquen un poquitito. Ya nos dijo Laura cómo es que llegaron. Y creo que parte de esto es estar en el momento justo cuando se necesita. Entonces, mira, creo que ustedes estuvieron en ese momento donde Laura necesitaba una banda para ese espacio y ustedes estaban necesitando quizá un lugar donde eh, poder mostrar lo que ustedes hacen también, ¿no? Entonces, platíquenos un poquitito, por favor, de quién, quiénes son ustedes, cómo comienza la banda. Yo ya más o menos me sé la historia, pero quiero saber si es cierto lo que encontré en, en, en ah, internet. Tampoco poco hiciste esta tarea? ¡Ah, claro! Ah, no, no, no, no, no. Y rápido, ¿eh? Ah, Porque ya. esto fue así de, de corres y eso me gusta. Mira, el proyecto nace más que nada... De una amistad que tengo de la infancia uh -huh. Bueno, primero les presento Viene León conmigo, es el guitarrista de la banda Mucho gusto León eh, Los pioneros del proyecto somos yo vocal Alfredo ah. y Isaac Pantoja Que no pudo venir, es productor y bajista de la banda Ok Ahí Lo conozco desde la secundaria Teníamos banda de covers, teníamos bandas Tuvimos un chorro de bandas, ¿no? Llegó un momento en el que yo empiezo a curiosear con componer Porque yo quería, ya me había cansado de los covers Y Ajá. quería empezar a hacer mi música propia Entonces empiezo a componer Pero yo no, yo no soy tan bueno con la producción, yo no soy tan bueno con eso. Entonces ahí es donde sale Isaac. Isaac le mandó una rola y le gustó y de la nada me la reenvía, pero me la reenvía ya con todos los arreglos, todos los instrumentos. <risa> ¿En serio? Eh, sí, de hecho fue la primera rola con la que hicimos Match fue con Lazos. Bueno, si ya la escucharon, Ajá. Lazos me, me lo mandó. Yo me le mandé la pura tónica, literal. Estaba tocando puras tónicas en la guitarra. Ajá. Y me regresó una rola totalmente, uf, me explotó la cabeza y dije, ¿qué hiciste? Güey? ¿Qué, Entonces, ¿qué estaba, le hiciste ¿qué? a la mía? Sí, esa <risas> no, no es mi rola, esa <risas> está muy cool. Entonces ya de ahí empiezan a hacer la, el proyecto, empezamos a, a compartir más canciones, él me reenvía. Duramos en pandemia, nacimos nosotros en pandemia. Okay. Nosotros empecé a enviar rolas, a regresarme, pero no formalizábamos el proyecto, simplemente era como un hobby, nos nos enviábamos, yo tenía ese trabajo, otro trabajo antes era gerente en un restaurante, Ajá. lo dejé por lo mismo que quiero dedicarme a la música excelente entonces exactamente era su chamba entonces la música no era prioridad, solo era como de vamos a divertirnos, nos atesa ese cotorreo llega un amigo que se entera que, que yo tengo música y él es el que encargaba de organizar festivales, nos, ya no existe se llamaba Balcón 3 mm. y nos invita y me dice, pues y porque le mostré lazos y le mostré tarroles y dijo no, macho, está muy chido lo que traen Y yo le dije, pues sí, ¿verdad? Pues hay, que, hay que ver qué onda. Y a partir de ahí nos paniqueamos porque no teníamos banda, no teníamos nombre. ¡Oh! ¿Es cierto? No, teníamos absolutamente nada más que las rolas. O sea, y teníamos como un mes para listarnos para ese toquín. ¿En serio? Sí. Entonces, pero pues lo bueno es que estábamos dentro de la industria. Conozco a muchos guitarristas, conocemos muchos bateristas, conocemos gente. Entonces, aquí y vamos en ese ratillo... No, pues a ver qué, qué guitarra se jala. Y conocieron muy bueno. En ese entonces le mando un saludo. Se llama Peter y a, y a Ulises. Ahorita ya no están con nosotros, son otros 60 grandes. Ok. Y se arma. Y nuestra primera tocada fue todo un éxito. A la gente le gustó. ¡Ay, qué emoción! Sí, sí, sí, fue todo un éxito. Y, y de ahí nos invitaron a más tocadas, más tocadas. Pero el problema era, oigan, ¿dónde puedo escucharlos? Porque no teníamos ninguna rola en Spotify, no teníamos nada. Era como, está muy chido lo que traen. Pero ¿dónde puedo escucharlos? ¿Dónde, dónde me aprendo? ¿no? ¿Dónde me aprendo las rolas? ¿Dónde sí. busco? ¿Dónde esto? Entonces... Ahí fue donde empezamos, yo, Isaac, de pues, todas las rolas que escuchan en Spotify. Es grabada desde nuestro cuarto. ¿En así así como, como ahorita estamos en la interfaz, un cuarto. Todo pues se escucha súper bien, ¿eh? desde ahí. Y pues vamos lento porque todo lo hacemos nosotros, entonces. Creo que cuando uno inicia es parte Ajá. del encanto, ¿no? Que, sí. número uno, que tú quieres hacer todo para asegurarte que todo esté bien hecho, ¿no? Es sí. como difícil ir soltando. Y pues, Ajá. número dos, porque a veces el presupuesto no te da... Para más, ¿no? Entonces, Exacto. creo que es parte de lo que se disfruta, ¿no? Al principio, porque van a pasar los años y van a decir, Ay, ¿te acuerdas cuando nosotros hacíamos todo? Ay, no puede ser, ¿no? Sí, de hecho, Isaac siempre dice que está echando a perder nuestras canciones. Así se está aprendiendo, así <risas> se, está, se está enseñando a producir, pues. Pero al, sí, al, al público sí. le gusta. Sí, sí. Que eso es lo más importante, que sigue echando a perder lo que quiera, ¿no? Al público <risas> le gusta. Le sigue gustando y vamos, vamos muy bien. Realmente el proyecto, te digo, nace en pandemia. Creo que nuestra primer tocada fue en el 2023. Ajá. Mm. Uh -huh. Entonces, a la luz sale la primera canción, creo que en el 2023. Tenemos dos años y medio, más o menos, dos años. Llevamos muy poquito, somos unos bebés, pero ya hemos tocado en varios lugares muy... Y muy ya, con, ya con buenas propuestas. No, sí. la porra que traen. Dice. Sí. Ah, ¿Ah, sí? Sí, si yo, la verdad te digo, yo no los conocía. Ajá. Más que cuando me dijeron, ah, mira, este es el Flyer, son las bandas que se van a presentar. ¿A quién conoces? Y yo. Este. Creo que Bahía, ya lo había escuchado, eh... No, no, ninguno, <risa> para que te, te mientas, ay, sí, sí, los escucho, no, o sea, no, no los conocía, la verdad. Juan de todo. Sí, ¿no? Ajá. Se baja, vaya color del escenario, se suben y la gente empieza a corear las canciones y te quedas de, ¿dónde estaba? O sea, ¿dónde estaba yo, yo... cuando ellos empezaron a sonar que ya traen su porra, que la gente los corea y ya se dan el lujo de decir, Vamos a cantar esa última canción para despedirnos. Cantan una canción de Bobby Pulido. La gente, la Corea, la gente baila, les aplaude. Eh, y cuando menos te lo esperas ya están debajo del escenario y dices, wow, o sea, qué chido. Porque, por ejemplo, para muchas bandas les cuesta mucho trabajo traer la porra que traen ustedes. ¿Por qué? Porque es tocar puertas, eh, mostrar música, tener que regalar merch, eh, sí. Y ahora ya las redes sociales tienen más apertura, ¿no? Por ejemplo, estás viendo Reels y de repente te aparece una rola, la escuchas, te late, y de repente te yo soy de las personas que conduzco un programa de radio y no escucho radio. Uh -huh. este, y me meto a escuchar y digo, wow, está en el top 5. Y dices, por algo esa canción llegó a mí, me gusta, ¿no? Y ya de repente me dicen, oye, esa rola ya la había subido a tu estado. Y yo, Es mi WhatsApp, es mi estado. <risas> yo, esa... Déjenme. Sí, ¿no? Pero recomiendas algo. Eh, yo los vi el sábado. La propuesta se la hice al baterista el mismo sábado en la noche, uh -huh. le dije, pero no es un hecho, todavía no me quemes cartucho, espérame, y el domingo le dije, es un hecho, platícalo, si te dicen que te dan luz verde, adelante, y tiene cuatro días que se concretó esto, entonces digo... ...está muy, muy chido... ...porque también ellos sin conocer a Laura... ...sin conocer el proyecto... ...dijeron que sí... ...están confiando en Felipe... ...si pasa algo contra Felipe... Ah, <risa> ...si me estás es, escuchando Felipe... ...si sí es tu culpa... ...no, no, no... ...aquí quedó grabado que Laura... ¿eh? yo no sé, yo no sé... ...pero la verdad es que te digo... ...o sea... ...y aparte es una mezcla de géneros... ...creo que todos van a... ...o sea, todos van a coincidir en algo, ¿no? ...por ejemplo... ...todos son... Eh, ...gente que se motiva... ...músicos entregados... Eh, y que de alguna otra manera las rolas como que tienen algo en secuencia, por ejemplo, tropical, cumbia, con un poquito de ska, ¿no? y luego en el ska tenemos a los Coctel Cavalier, sí. y de repente Coctel Cavalier trae ahí como algunas fusiones, y luego traemos a los Toluace que es country, entonces ya llevas ahí tres géneros, y luego nos pasamos a, a ellos, a, a los chicos de ley, y ya también traen otro género. ¿Cómo se denominan ustedes como banda? ¿Qué género le están proyectando al público? respondo yo? Ah, sí. dígalo, dígalo, sin miedo. Es que Leo no porque, quiere platicar. Porque después de esa respuesta, vamos a escuchar una rolita que yo dije, es hasta ahorita, hasta el momento, es mi favorita. Entonces quiero saber qué estoy escuchando. Ah, oh, estaría muy difícil definirnos como un género. No nos enfrascamos en un género. Eh, sí tenemos varias influencias. Isaac es totalmente metalero. Creo que no, no se escucha el metal ahí. No, no pero no me Isaac, me Isaac es súper, súper, súper metalero el que hace que nuestra música suene un poco más comercial, más amigable soy yo porque yo siempre he escuchado que pues Ken Hamre, a DLD, a Siddhartha, un, un okay. poquito de rock indie yo estoy muy influenciado por el, por el rock indie y siempre mi tirada es por ahí pero les digo yo le mando la canción Isaac y sabe Isaac hace lo que quiere entonces, <risa> entonces ni les <risa> no les puedo poner un género pero pues tú qué dirás, qué género tocamos Ah, caray, yo creo que también es bastante complicado definirlo. De hecho, yo tengo un año que entré. Ajá. Yo entré en agosto del año pasado por casualidad, obra del destino. Un día salí temprano de mi trabajo, <coughs> pero me iba en camión en transporte público y estaba buscando en Facebook. Yo había tocado en varias bandas de covers y cositas así, pero nunca, o sea, nunca en un proyecto con, que, que realmente me interesara, ¿no? Ajá. Y vi un anuncio en una página de... De, de músicos, buscamos un guitarrista para un evento este domingo Ay. por favor mandar inbox, pero estaba como anónimo y en anónimo no puedes mandar <risa> sí, ya me quemé y, y, y me, se, se me hizo curioso, me dio mucha risa y sí mandé o sea, eh, publi, creo que publiqué, de oye, no te puedo mandar mensaje porque estás como anónimo, podrías modificar por favor, <risa> o me puede puedes modificar? mandar mensaje tú a mí, <risa> sí, eso, claro. eso fue un lunes, si no me equivoco Pasó el lunes, martes, miércoles, nada. Y dije, obviamente, o sea, no les pareció mi comentario. <risa> claro. <risa> eh, y, me, y me llegó un mensaje por, este, por el por messenger. Oye, si sí estás interesado, fíjate que tenemos este proyecto. Y dije, ya, sí, no, bueno, para. va. Amigo, es el domingo. Ah, o sea, ¿Qué te pasa? Sí, el <risa> viernes en la noche. Eh, lo sí. mismo que no, cállate, que me vas a la... decir <risa> <Es> el sábado. <risa> y ya me pasó, me pasó su WhatsApp. Y la primera canción que me pasó fue Lazos. Eh, la escuché junto, junto a mi novia, que para empezar, los dos somos súper rockeros. En cuanto escuché la línea de bajo, me dijo mi mujer, ¿Estás ¿Qué? tonto si no audicionas, eh? Oh, <ríe> Así me dijo. ¡Ay, qué linda! <ríe> y le dije, sí, por supuesto, fue esa. Y me, me mandó huésped también. Yo soy Godín, yo trabajo <ríe> de 9 a 5, fue el... El, creo que en, miércoles... O, oye, pero audicionamos mañana o pasado mañana. ¿Tienes chance? No dormí. <ríe> Me la pasé toda la noche aprendiéndome las canciones. Y digo, obra del, del Espíritu Santo... Obra, no O sea, si no me hubiera metido en ese momento... Sí, no que, sabes, ni te enteras. Si no me hubiera puesto a decirle, oye... Pero fíjate, volvemos una, una vez más. El estar en el momento, en el lugar indicado, en el momento en que lo necesitas. Y aprovechar la oportunidad. Porque a veces estamos, pero no la aprovechamos. Claro. ¿Sale? Chicos, pues vamos a poner una cancioncita que a mí es la que más me ha gustado. Eh, de lo que escuché. Ya escuché lazos, escuché color, escuché Últimos Días y otras que me encontré ahí, la de desvelado obviamente, eh, pero bueno para mí hasta ahorita esta es la que más me ha gustado, espero que al público le guste y que nos toque a todos la oportunidad de escucharlo en vivo si es que la van a tener en esa en ese setlist. vamos a escuchar chicos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 Listo, chicos, regresamos. Yo quiero saber, ¿por qué, ¿por qué intuías que iba a ser mi favorita? Porque es la que más, me, la que más odio con todo <risas> mi ser, y es la que más ha pegado. ¿Sabes qué? Sí. Que suele pasar que, que esas canciones que a ustedes no les gustan son las que al público nos vuelven sí. locos, ¿no? Saludos a Mike, por cierto. Justo, justo, justo. Es que es la canción en la que más vulnerable he estado cuando la compongo, De, Se la escribí a una exnovia. Ajá, ah, algo Entonces, así me imaginé. Tuvimos una ruptura. Uh -huh. Y me acuerdo cuando la compuse, dije, pues yo ya entendí, ya entendí que ya no vamos a estar juntos. porque Porque te sigo pensando. Porque estaba llorando frente al espejo, llorando, y tenía la guitarra. Y eh, ya ves que el coro dice, por eso deja de habitar en mí. O sí. sea, ya no, ya no hay nada, o sea, ya, pero tú sigues aquí. Y últimamente fallece mi abuela, fallece en personas cercanas... ...y le dio otro significado a la rola... ...un poquito más bonito también... ...digo, todo el mundo tenemos un huésped de nosotros... ...yo te, te voy a platicar algo... ...bueno, les, les voy a platicar algo... ...eh... ...a mí... ...de lo que más me gustó... ...de letra... ...es donde dice... ...detuve el tiempo y el reloj... ...pero la calma no llegó... ...y estoy aquí pensando en ti... ...mi mamá murió hace tres meses... Y fue a lo que me remontó, sí. o sea, también fue así de, oh, espera, o sea, ya todos sabemos que ya no estás, pero se detuvo el tiempo, todo, pero la calma no ha llegado todavía, entonces, este, por eso me gustó, sí, sí, sí quería que lo supiera, por eso me gustó. Sí, te digo, ese significado le dado últimamente también, entonces ahora se la cantó, se la cantó mi abuelita y mi sobra que acaba de fallecer hace un mes también, Ay, Hasta Dios. Este atención. año anda, pero con todo, en serio, sí, yo creo sí, que sí. se termine. Sí, ya, sí ya, de verdad, ya. Pues, a ver, volvamos un poquito al evento, Laura. Eh, es este sábado, ah, gracias, gracias. repítenos horario, eh, repítenos lo que tenemos que hacer, redes sociales, eh, todo, todo lo que sea importante okay. para saber dónde va a estar el plasma, este, plantado del escenario, ah. o también <ríe> de sorpresa. No, no, no, no, no nada. Creo que la sorpresa sería ver qué lugar realmente sea un éxito. Uh -huh. Es sábado 29 de noviembre, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, lo que es eh, el, prácticamente el horario que va a trabajar el parque. Okay. Es el, el tiempo que vamos a estar ahí. La primer banda aproximadamente empieza a tocar a las 12 del mediodía. Okay. Eh, son cinco bandas, como lo mencionábamos hace rato. Eh, empezamos con el DJ Adran, Adrián Sánchez que va a estar amenizando posteriormente bueno les voy a dar así como mezclada las bandas para que igual <risa> para que no crean, sí, que, así que, van no, crean que así van a empezar sí. pero bueno vamos a tener a Tropical Yeah, a los chicos de Cóctel Cavalier luego están los Toluache Band, Pluma Vieja y eh, Ley de Tercios y no, es que, perdón, <risa> y yo. perdón los, los acabo de sumar <risa> y digo Me, trato, falta uno, o sea, me falta uno, me falta uno. Voy a hacer que voy a decir el, el, el podcast de Tercio de Tres, trío de Tres, <risas> trio no, Ley de Tercios, este el payaso Chopin que va a estar ahí amenizando, también va a dar una una hora de espectáculo infantil. Okay. Eh, es un evento para toda la familia. el Importante. cual, bueno, la entrada consta un juguete no bélico, no pelotas y que no contenga pilas. ¿Por qué? Porque es para los niños de escasos recursos. Si le pones pelota, pilas, no, está si caramba. Si le pilas, ¿no? pues de dónde, ¿no? Ajá. O sea, hay que gastar en la pila. Y obviamente, pues, no nos van a llevar las pilas. Eh, no bélico, eh, porque, pues, la violencia no está en nosotros, ¿no? Queremos que, pues, que no crezcan con lo que se ve en televisión, lo que se ve en redes sociales. Y no pelotas, porque los arriesgamos, como son niños de escasos recursos y la mayoría habitan en la calle, pues, los arriesgamos a que tengan un accidente. Que Entonces, vayan emocionados tras claro, la pelota, sí. Una muñeca, un carrito, una, un peluche, algo que sea significativo. Ojo, Si crees que es un gasto porque viene la Navidad, las posadas, los intercambios, pero tienes un juguete en casa que ya no utilizas, que está un poquito sucio, lo puedes lavar, lo puedes poner en una bolsa de celofán, le pones un muñito sí. y esa que sea tu, tu entrada. Ese muñeco más 100 pesos igual a pase platino. El pase platino originalmente en la taquilla tiene un costo de 349 pesos, sí, pero bueno, pues por parte de eh, Selva Mágica 100 pesos el juguete y el pase es tuyo, te incluye 27 atracciones. Allá adentro vas a encontrar desde alimentos, bebidas, chelas, este muy buena música, los carros chocones, eh, el bungee, la tirolesa, los go-karts, eh, cinco excelentes bandas en el escenario. Eh, ganas de ayudar sí, claro, sobre todo, ¿no? porque ¿cuánto? por ejemplo, cuando nos vamos de fiesta, ¿cuánto nos gastamos en una chela? entonces, lo que equivale a dos caguamas o a cuatro chelas pues te lo puedes eh, dar para un juguete claro, ¿qué hacemos? nos divertimos escuchamos muy buena música, convivimos la pasamos chingón y aparte apoyamos una nobleza ¿haces causa. feliz a alguien? claro, sí y rock de peluche eso quiere hacer, ¿no? mezclar la música la diversión, las amistades Pero sobre todo, apoyar a los niños que nos necesitan. Redes sociales, tal cual. Nos encuentran en Instagram, en TikTok uh -huh. y en Spotify como Rock de Peluche. Fácil. Así tal cual. Rock de Peluche todo junto. Este Ahorita traemos un logotipo que nos, nos lo acaban de cambiar porque anteriormente, eh, Rafa, no. hay un chico que es biker, uh -huh. que nos había regalado el diseño en las ediciones anteriores. Este año se hizo el cambio, pues porque hicimos sinergia con, con Selva Mágica. Y aquí lo importante que también que la gente que nos esté escuchando tenga el conocimiento. Este evento se va a llevar a cabo cada seis meses. Vamos a, a hacer rock de peluche para el Día del Niño, rock de, de peluche para Navidad. Y por ahí también si siguen las redes sociales de eh, subterráneoradio.gdl, también tenemos por ahí eventos para lo que es regreso a clases, Para julio buscamos pa eh, gente que apadrinen zapatos nuevos para los niños de una casa hogar, igual ya les platicaremos después, pero tenemos ahí varios proyectos que se suman con, también con estaciones de radio que nos apoyan, tenemos el reto de las 100 sonrisas que también les llevamos alimento a la gente de la calle y a la gente que está, por ejemplo, en el hospital civil o en alguna clínica la cual están esperando a sus pacientitos y que no tienen como la oportunidad de salir a buscar de comer nosotros les llevamos pues un aperitivo, ah, ¿no? Para que sea más ameno, le llevamos un alimento con su juguito, entonces, toda la gente que se quiera seguir sumando proyectos, pues igual nos pueden buscar en redes sociales arroba laudiesd en Instagram Laura D. en Facebook de repente subo puras loqueras, pero pues también es parte de la diversión. Sí, pero no es personal pero no es, per sí, no, es que muchas veces me dicen, güey, estás soltera, divorciada viuda, enamorada, despechada yo lo que veo, me gusta lo posteo, ¿no? Sí. Y hasta de repente pongo canciones bonitas y Y me dicen, ay, te traen del ala, y yo, ojalá, no, pero no. La canción está el dueño, no, pero andamos en sí, eso. Estamos en el proceso de, no, estoy muy joven todavía para ahorcarme, ay, Claro. Este, pero no, al final del día creo que lo importante es mezclar todo eso para que salga un buen resultado, te sumas sí. con la gente que realmente eh, lo sabe valorar, lo sabe disfrutar, lo sabe apoyar, hace una buena fusión, difusión, nos juntamos con algunos medios de comunicación, eh, con un bar que acaba de tener su apertura hace menos de un año también, que se sumó como patrocinador, traemos por ahí eh, noticias, porque vamos a sortear para el público, uh -huh. es importante que también esto lo sepan, porque apenas lo vamos a lanzar en redes sociales, okay. cuando llegues a Selva Mágica, vayas a donar tu juguete, tomes una foto con el juguete y el pase, Okay. Para las personas que se acerquen al escenario y hagan esa, esa dinámica, vamos a sortear dos botellas de mezcal. Ah. Esas se las van a poder llevar. Y bueno, allá los músicos también les tenemos regalitos porque vamos a tener el patrocinio de hidromiel uh -huh. y de una cerveza de mantequilla de P Harry Potter. Pórtense bien, y chicos. también por ahí traemos otro patrocinador de cerveza artesanal que también les va a estar dando como degustación. Y les tenemos ahí detallitos también a los músicos. Degustación de... de Hoy oh, no la probé bien. ¿Me pueden traer otra, por favor? Esta de qué dijiste que era. Ajá, no le encuentro sabor. Y creo que es dardar. Dar, y también para la gente que, que de repente ve los proyectos y de ay, es que tienes tocadas bien seguida. Los músicos no están cobrando ni un peso. Una servidora no está cobrando ni un peso. Realmente, eh, los 100 pesos de Selva Mágica son para cubrir el gasto operativo de los juegos sí, a los claro. que se van a subir. Y los juguetes son para entregárselos a los niños de escasos recursos, Para la gente que le quiera dar seguimiento también al evento. El eh, 23 de diciembre a mediodía nos vamos a unir todo el crew de Rock de Peluche para irnos a las calles del centro de Guadalajara. Y por ejemplo, si tú conoces a algún niño que en la calle vende algo o que sus papás están pidiendo un apoyo en las calles, nosotros nos vamos a acercar y entre los músicos y los organizadores nos vamos a dar la tarea de documentar todo eso que se va a entregar. Ay, qué Porque bonita. ya una vez ya nos tocó que decían, "Ay, es que como a mi edad yo ya tengo dos nietas. A pues, mi edad. A mi edad." Entonces me dicen, "Ay, es que la agarra, Son los para, las y los Ay, agarra para sus nietas." no niñas. es cierto. Pues, lógicamente no, ¿por qué? Porque se supone que la única satisfacción que estamos buscando como proyecto independiente, ojo, no somos una AC, no tenemos apoyo gubernamental, Todo es por amor al arte, así como lo, lo hemos hecho con Subterráneo 14 años atrás. Todo lo que se junte se va a entregar tal cual. Va a haber un conteo, Selva Mágica va a tener el conteo de, ¿sabes qué? Entraron tantas personas, son tantos los juguetes, mm. los testigos. Cada grupo va a tener que testificar también. Nosotros apoyamos esta causa y realmente se juntaron tantos juguetes. Y es ilógico que de cinco bandas cada uno vaya a postear una cantidad diferente. Este, entonces, <risa> pónganse bien de acuerdo, sí, no, por cada favor. Quien va, va a constatar que se está recolectando eso, se van a entregar y también ellos van a ser testigos de que la labor se cumple al 100%. Sí. Medios de comunicación que se sumaron, como lo son el NotiMás, Abraxas, este, están los chicos de... ¡Ay, se me fue este... Mm la hija de Mickey Laura que tiene su proyecto que se me acaba de olvidar ahorita también no sé cómo se llama el proyecto se llama Frecuencia Evolutiva ah, okay. también está por ahí eh Ave Fénix que también se sumó mm. está el Back Road Star está Cervecería 74 Artesanal la Americana Tap Room Cervecería Eclipse y ¿quién más me falta por ahí? Mm, mm, mm. una casa productora que también se sumó con nosotros mm -hmm. pero realmente créeme que la respuesta Está bien chida porque no nos la esperábamos, pero creo que todo esto ha valido la pena porque son gente que le está apostando, gente que dice realmente lo estamos haciendo. Es que, ¿sabes que La verdad es que no nada más en, en nuestro estado, en nuestra ciudad, pero se necesita tener mejores momentos, se necesita demostrarnos que también somos capaces de hacer cosas buenas, claro. se necesita saber que somos capaces de organizarnos, Yo siempre digo, ¿por qué a la delincuencia le dicen delincuencia organizada y uno no se puede organizar ni con los de la cuadra? Entonces, es. este tipo de eventos, estás de acuerdo que es muchísima organización. O sea, Demasiado. todo depende de cómo te organizas. Y de ahí sale que el resto de gente que se une, que se suma, dice, ay, mira, es justo lo que yo necesitaba. Claro. Llegar a un evento donde quizá no voy a cobrar ese día, pero me va a traer beneficios a futuro claro. tengo un todo un eh, escenario un lugar donde la gente me va a escuchar creo yo que eso es muy muy importante ¿no? El, claro sí, el es... no solamente irnos por cosas materiales o por cosas económicas sino por lo que te puede traer después ¿no? que a final de cuentas para los grupos pues es publicidad claro así es ¿no? y mira está Arcade Records Simba Producciones obviamente Selva Mágica y Subterráneo Radio y bueno lo principal que me habías preguntado hace un momento ¿Dónde va a ser el escenario? Originalmente el escenario se llama escenario eh, triple A, uh -huh. que es donde originalmente se hacían la, la lucha libre dentro de Selva Mágica. Ok. Para que más o menos tengamos una idea, está el, um, fuente, la fuente de sodas. Sí. Enfrente están los sanitarios y hay un pasillo donde antes, no sé si recuerdas que daban show de, um, de aves. sí. Que sí, es un, sí. un escenario como para unas 500 personas. Sí. Todo, ahora sí que no se la van a pasar parados. Tiene asientos, oh, tiene su chicos, toldito. ¡Qué bárbaro! Aparte, pues los músicos están con, súper consentidos porque tenemos un área de camerinos súper padre. Nos apoyaron con un audio que está muy, muy chido. Las mismas bandas pusieron su granito de arena con el equipo. Entonces, digo, esto es... De rock de peluche para la gente sí. y de la gente para rock de peluche. Digo, creo que cada Retroalimentación. Uno, sí, claro, cada uno puso su, su granito de arena y de repente me dicen es que es mucha gente y están eh, recibiendo apoyo gubernamental y le están poniendo lana. Y, créeme que no, la verdad Mira, es que... Mira, mientras que la gente no deje de hablar, claro, quiere decir que vamos estamos bien. Estamos haciendo las cosas bien, ¿no? ¿A poco no? Y a final de cuentas, y las personas que están participando en el proyecto, bueno, te darás cuenta. Ellos apenas se sumaron este fin de semana... Pero este proyecto se complementó en nueve días. O sea, se platicó, lo planteamos y dijimos, tenemos esto, se arma, se armó. Va. En nueve días ya teníamos literalmente el, lo que era el cartel oficial, teníamos los patrocinadores que fueron los que creyeron en el proyecto sí. y ya teníamos la publicidad en redes sociales. Entonces digo, wow. Hoy, Selva Mágica se está dando la tarea de hacer el último video promocional que sale el día de mañana. ¡Ay, qué padre! Que es como el boom para toda la semana. Uh -huh. Cada banda también en sus redes sociales tiene Sí, Era ya eso ya me tocó verlo, sí. Invitando a su público para que participe. Y al final del día, te digo, o sea, aquí los estelares son los niños. Sí. Ya no es rock de peluche, ya no es Selva Mágica... Ya no son cada un, una de las bandas Ya no es el payaso Chopin, no es el DJ O sea, los aquí los, los artistas principales son los niños Entonces, es un evento para todas las edades De 10 de la mañana a 6 de la tarde eh, Ahora sí que lo único que se les recomienda... Llévense ropa de color, porque con este solcito está increíble. Llévense una gorrita, pónganse bloqueador. Si no quieren salir bronceados, por sí, favor. No, que se pongan un bloqueador, porque pues también... si sí, de repente el clima está como cambiante, pero sí es importante que se cuiden. Eh, de preferencia, llévense una mochilita con un cambio de ropa por si se van a subir a los troncos. La humedad con <risa> vayan el calor precavidos. No es tan padre. Sí. Pero sobre todo, que se vayan con muchas ganas de escuchar muy buena música. Son eh, seis horas, seis, ocho horas de música. Van a poder bailar con el DJ Adrián Sánchez. Se van a poder reír y divertir con, con el payasito Chopin. Van a poder disfrutar del talento. Ya escuchamos ahorita la música que, que traen las bandas. Entonces, pues nada, que se diviertan, que apoyen el talento local. Importante. Que lo sigan en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube... Hay un músico que va a las entrevistas y dice, síganme en OnlyFans. Síganlo también. <risa> pero... No importa, sí, no. me pasa comisión. Sí, pero aquí lo importante es que crezcan, que los conozcan, sí. que los apoyen. Y que sobre todo, hagamos felices a los pequeños que realmente se lo merecen. Y vaya que sí. Chicos, yo quiero que escuchemos una canción más de ustedes, pero yo les tengo dos preguntas. Una seria y una no tanto. Ay, no es cierto. Yo quiero saber, ¿de dónde nace el nombre de Ley de Tercios? La verdad o la mentira que creamos. La mentira que crearon. No, no es cierto. La que sea, no, la No, pues, yo es que te conté hace rato que salió evento y ni nombre teníamos ni nada. Ajá. Eh, Hicimos lluvia de ideas, no salía nada. Y metimos... Ya ves que luego hay aplicaciones que le metes palabras clave y te hace un mix ahí de palabras. Sí. Tampoco. Llegó Isaac con ley de tercios. ¿Y por qué ley de tercios? No, pues... Se escucha chido. Ah. Ley ya, de tercios. Sí, ley de tercios. Ah, pues, para el doquino, que sea. Según nosotros no lo íbamos a cambiar. Pero ya después le agarramos el significado, pues, es una regla de composición en el arte, en la fotografía. Entonces, pues, nos agradó también. Es que, ¿sabes? Si uh -huh. tú te vas a... A Google... Y le, le pones ley de tercios, aparecen muchas explicaciones que no tienen nada que ver con la música. Ajá. A mí eso me llamó mucho la atención. Pero de... la que se inventa Isaac, esa está muy chida. A ver. Mira, eh, la que se inventa Isaac, no, no. dice que, eh, no, sabe, no sé dónde lo leyó, lo voy a parafrasear lo que él dice. Pero Ajá. dice que leyó que, como somos yo y el, los principales del proyecto, Ajá. dice que cuando dos personas se juntan a crear algo, nace un tercer individuo. Ajá. Entonces, por eso él dice que le dé tercios, o sea, okay. somos tres, o sea, te juntas dos, pero para crear una tercera. Ah, pues me entonces, quedo con esa, entonces sí, me está, quedo está, con está esa. Está mamador, le eh, eh, muy, Sí, muy interesante. Oigan, y, y antes de, de irnos a escuchar una rolita que yo sé que tiene apenas unos meses, de esta sí vamos a decir el nombre, se llama Color, sé que es la más reciente. Sí, nuestro último sencillo. Sí, eh, pero yo quiero saber quién forma parte de esa porra que lo sigue para todos lados. ¿Solamente fans o hay familia, amigos que ya están instalados en seguirlos eh, a todos lados? Familia, amigos de toda la vida, eh, conocidos en el camino, bandas, muchas bandas nos siguen también, amigos de que nos seguimos a nuestros toquines, a otros, entonces, Ay, qué ahí le mando un saludo que a los bochos, que a los jóvenes que a los, pues, los vallacolores también son muy buenos amigos que nos siguen a todos lados, eh, pues gente que hemos conocido en el camino en estos pocos tiempos, también gente de radio también nos sigue, Los de Tebaste que algunos ahí hemos conocido, entonces. Ay, vamos. qué padre. Sí, te digo, en el camino ya, y próximamente espero también verlos ustedes. Entonces, claro que sí. Pues, no, ahí estaba haciendo el oye, público. Yo haciendo... sí voy a investigar la hora exacta en la que van a estar. <risa> <risa> voy a, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Pues la van a tocar antes que Tropical ya, entonces tienes que estar sí. ahí. Seguro. No me <risa> delates. Ah, <risa> eh, <risa> soy yo No, es que, ¿sabes que Para mí esto es muy, muy significativo ¿Por qué? Porque yo sí soy de las personas Que cuando puedo eh, Hago todo lo posible por estar ahí Bueno, junto con mi esposo A veces amigos, el hijo quien se deja? Vamos, ándale, vamos Me va a gustar, sí te va a gustar, vamos, ¿no? Entonces, para mí sí Eh... Yo siempre les digo, por ejemplo, a Tropical, yo les digo, es que no manches, yo también ya soy parte del mobiliario, o sea, Ajá. ya sé en qué canción nos peleamos, ya sé dónde intervengo, ya sé cómo los presiono, cuando me peleo con Mike, o sea, son Ajá. cosas que sí se va volviendo uno como una familia, también del grupo que ves arriba, pero también te vuelves una familia con las personas que son, por ejemplo, su familia directa, también de repente resulta que como te encuentras en todos lados, pues ya llegas y hasta de beso te saludas. Entonces, a mí eso se me hace muy, muy bonito porque más allá de ser ese fan que lo siguen en todas redes sociales y esto, te haces presente y supongo que para ustedes también ver esas caras conocidas también es lindo, ¿no? Que a lo mejor no los ubica, no sabes cómo se llama, pero sabes que va a ir a verte y a lo mejor hasta lo buscas, ya ¿Por qué ¿no? Es porque no vendrías si y siempre viene, ¿no? Sí. De hecho, a mí este sábado, me, a mí, a mí este sábado me, me pasó algo bien curioso. Yo me quebré el brazo hace tres meses. Uh -huh. <ríe> Estaba con el Jesús en la boca, pero no sabía si iba a jugar. Me pusieron tornillos y todo. Ah, Después, caramba, estuvo, fue estuvo grave. Fuerte. Y me bajé. Cuando terminamos de tocar, bajé y gente que yo nunca había visto. León, ¿cómo sigues de tu mano? Bien, gracias. Ah, sí, este... <risa> ni, ni parece que te sucedió. Yo, ah, muchas gracias. O sea, sentí, sentí muy chido. Bonito. Ah, para que sí, veas. Sí, sí. Pues, ahí estaremos entonces, chicos. Pero ya vamos a hacer días de Tropical Year. Uh, y ¡ay! Sí, oh, y sí, sí, llegar. estamos así, estamos a nada. Reina, no te puedes aliviar el sábado. ¡No! no, no, no. Fíjate que yo estaba pensando lo mismo. Yo desde el día, el día de las grabaciones lo dije. Con que Reina no se venga a aliviar el 29, por favor, por piedad. Oye, que... yo me fui un poquito más allá, dije, yo seguro... Ya tienen arreglado quién suple a Mike si llega eh, la bebé ese Oye, día. Voy a decir, si la que se va a arreglar el rey, no Mike. <risa> bueno, pero no, es que... Y es que ese día tienen otro evento, entonces... Claro. Es como de... O sea, ¿sabes cómo me vas a traer ese día? Así da. <risa> pero bueno, escuchemos color chicos y venimos a la parte final del programa, tristemente, Eso. pero vamos a regresar y esperemos que al público le encante este último sencillo. No el último, el más reciente. Corrijo. Vamos. Qué manzano fui el que el cielo te bajó para tu diversión. Este juego es celoso, crees tener el control cada que dices que no.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 Y no te preocupes por llegar tarde, se van a las 3 de la mañana. Por esto, y su excelente servicio, visita Alimentos Veganos Isis. Búscalos en Facebook y comparte. ¿Qué tal, chicos? Oigan, que nos están diciendo que cerremos micrófonos porque la plática está como muy buena, pero... Ajá, pero el día de hoy no podemos cerrar micrófonos, ahí ustedes disculpen. Les decía que a mí me encantó esa foto... Esa foto de, de la canción de color me encantó. El maquillaje de la chica está súper lindo. ¿Y es que hicieron toda una sesión de, de fotos. Sí, sí, sí. ¿Y cómo elegir cuál queda? Eh, pues las decisiones creativas siempre se las dejo Isaac. No está para decir por qué eligió esa, pero el maquillaje también lo hizo él. Él estudió artes plásticas, él ah, enseñó artes plásticas. Lo felicitan de mi parte, por favor. Sí, sí, sí, si es que no nos está escuchando... Ahí le pasan. Yo y... creo que sí nos está escuchando, saluditos ahí en su casa. ¿Cómo dicen? ¿Represéntate o cómo? El es juntaroaii porque cantor ragaamo fini bailo de Gavianta ese es estai Este es el ritmo original porque en cantor ragragamos fini bailo de Este es el nuevo xtarro estai si sigo para arriba digo pipibau si sigo para abajo digo pipi si sigo para abajo digo pe pibau sigo digo pegui peguire pere pau es la pura sabrosura troppicndea es la pura sabroscura lopicantea es la pura sabrosura troppicante Se es el chuntano de cantorragamos, de gavila. Este es el chuntaro de sack. Este es el original. En canto de Este es el nuevo Si sigo para arriba, digo piniprima. Pi, pi, si sigo para abajo, digo pini pi, pi, Si sigo para abajo, digo Quieren con volar, baila con los brazos como si vas a volar, Después aterrizamos como lo hace el Gabrilán. Niente es el baile del Gabrilán, una bola de malandro en lo que quiero volar. El ritmo que yo traigo si es el ritmo original, porque en todas mis rolitas que son siempre de hip hop, se escucha en tu barrio, vamos todos a, a bailar a bailar a bailar, a bailar.